Escuchá lo que sigue, pero cuidado, el placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bien, buenas tardes. Casi te damos pie para que arranques para con que con tu sector, pero no, con tu sección sector culturales. Bueno, ¿cómo Bien. estás? Bien. Buenas tardes, ¿cómo ¿Buen les va? Un pequeño desajuste con algún dedito, uh -huh. creo, algo sí, así. Sí, sí, sí. Claro. ¿A quién Pero le bueno, echamos la no, culpa? No, no, bueno. a nadie, a nadie, no por falta, favor, no, no falta. hay que ser volcón. No, por supuesto que Simplemente no. Simplemente un dedito, vaya a saber quién. Sí, bien, pues eh, bueno, sabe. dedito chiquito, yo puedo hacer las bueno, investigaciones. Bueno, estamos en esta tarde súper <ríe> primaveral, con sí, 21 sí. grados 5 décimas, y sí. son recién, recién empezamos las 7 y 4 minutitos uh -huh. de la tarde. Es así. ¿Es y estamos donde Oscar en AM Radio Rebelde, Ajá. AM 740, estamos en la página que es amradiorebelde.com.ar, estamos en Facebook también. Es Más Vale Tarde Edición Claro, esto se llama Más Vale Tarde Y esto se llama Más Vale Tarde, por supuesto Hasta Twitter tenemos Hasta Twitter Pero Por supuesto Pero, por supuesto bueno, sí. bueno. No podemos ser menos que otro programejo de radio, <risa> de radio. También tenemos Twitter Es que no, sos, no somos un programejo no, o no, que no, Somos no, un programón Un programojo En realidad, un programón, un programón Y a eso vamos En esa manera uno encara las cosas ¿no? Uno encara como para que salga lo mejor posible A veces no sale, a veces no Bueno, yo vine más o menos que suspirando por los horrores del tránsito, lo llegué, llegué por suerte, eh, la ciudad es caótica como todos, todos, todísimos los porteños lo sabemos, uh -huh. no se puede avanzar por una calle ni por la otra ni por la otra, sí. eh, todo el mundo se va como se va como llenando de un mal humor, pasajeros, eh, choferes, uh -huh. eh, automovilistas. Bueno, pero acá estamos, contentos de estar aquí. Estamos en esta Plaza 11, frente sí, a la claro. Plaza 11, que a esta hora hay colas y colas de gente uh -huh. esperando sus respectivos medios de transporte para volver a casa. Claro, están Real, volviendo ya la mayoría. de es un mundo esta plaza, es, uh -huh. es un espectáculo, realmente es un espectáculo. Sí, sí. Es, un espectáculo. sí eso es interesante el tema de... Cuánta gente trabaja en capital y vive en el interior o así en el es, conurbano, ¿no? Así es. Esta gran capital, esta gran ciudad de Buenos Aires, este, recibe millones de bueno, personas vos sabés que esto le quita el sueño eh, claro. a veces le quita el sueño a, a Mauricio, él dice sí. que por la chiquita ¿cómo se llama? pobrecita? Poresita ¿Cuál? La hijita de Mauricio. Ah, eh, no me acuerdo. Ah, bueno, él dice que es sí. por ella, en realidad, ¿no? que no duerme. Pero yo creo que hay otros temas que le quitan el sueño. Como este, por ejemplo, que viene tanta gente del conurbano a la ciudad de Buenos Aires. Trabajan acá, usan los servicios hospitalarios aquí. Claro. Ah, es tremendo. Claro, Esto le quita claro. el sueño al jefe. Yo Mariano. recuerdo siempre, cuando hablamos de eso, de esa, de esa cheta que decía, le dan casa, le dan casa comida, le dan educación ¿qué más quieren? ¿vienen acá y se llevan todo? bueno sí, esta, sí, sí. es conocida esta mujer bueno, ni hablar el otro día cuando el secretario de la CGT llamada hoy en día opositora, es uh -huh. decir eh, don Moyano sí. eh, dijo esta cosa casi un icono de la más eh, ascendrada eh, derecha uh -huh. y gorila que es haber nombrado los planes descansar sí. Oscar, a mí me produjo una vergüenza sí. escuchar la, eso la vergüenza no, gente, no, es no porque Moyano represente a los trabajadores ni no. mucho menos pero pero al menos lleva como una etiqueta que dice que es eso se supone, no que representa ah, al más sí. desvalido pero no, no, bueno, no creo que vamos a compartir con todos nuestros oyentes ya, yo hablando Oscar, de eso tengo una nota interesante de 7 case de hoy, yo lo escucho a la mañana Y publicó alguna cosita piola Ajá. Que tiene que ver con esta dualidad Como eh, por este clima electoral que hay Muchos medios se ponen de un lado del otro Depende del cristal nublado con que se ve Dice por ahí Porque depende de la medida O están a absolutamente a favor O absolutamente en contra No importa lo que pensaban antes si era lo mismo o si cambió, no, es, depende del cristal con que se mire, después vamos a, a hablar un poquito de eso. Y el momento en el cual se mire claro, el cristal, en realidad. ¿no? Uh -huh. Bueno, ya que hubo casi un adelanto de lo, del tema de cultura con ese separador que apareció, lo, le, le, uh -huh. les comento Dale. a todos que eh, creo que no hay nadie que desconozca en nuestro país o al menos en la ciudad de Buenos Aires que este sábado Celebramos todos uh -huh, un, sí. una fecha que es el Día del Amigo sí. Y de verdad que los argentinos somos muy amigueros uh -huh. Pero muy sí, amigueros sí, sí. Realmente muy de encontrarnos en algún bar A tomar un café y a contarnos uh -huh. cosas sí. Tanto mujeres como hombres uh -huh. en realidad sí. eh, Y alguien, alguien que para muchos es casi un emblema de lo que es la amistad Es el negro Fontana Rosa uh -huh. Vamos a leer algunas algunos renglones de una entrevista que le hicieron hace 10 años acerca Ajá. de esto y después, bueno, algunos comentarios acerca de qué es este amor tan tan particular y tan maravilloso que es el de la amistad. Bien, tengo lamentablemente algo que habíamos adelantado, hago algo de lo que habías hablado en algún programa sobre Salta, sobre la educación ah, bueno. y el aborto, y hay un dictamen de último minuto de última hora eh, entre gallas gallos y medianoche también podemos decir sí. que da vergüenza ajena no es medieval directamente. exactamente es, es medieval, medieval es medieval bueno exacto. después también hay otro tema eh, a mí entender oscar no sé vos uh -huh. cómo estás pensándolo pero que a mí me, me, me, me introduce en una situación de dudas y que no puedo no puedo salir de ellas y ¿Qué es la designación de este general Milani al frente del sí. ejército argentino? Creo que es algo que merece ser comentado, al menos compartir con quienes estén del otro lado uh -huh. las dudas que yo tengo que no son solo mías, sino que parece sí. ser que hay otros que también dudan sí. o por lo menos que están eh, pidiendo, demandando que estas dudas se esclarezcan ...y se sepa de una buena vez cuáles son los antecedentes... ...y cierto uh -huh. pasaje histórico de la vida de este militar argentino, ¿no? Bien, yo tengo una noticia que viene de lejos, viene de Finlandia... ...en realidad la levanté en La Nación... Uh -huh. eh, ...sobre la educación, sobre todo, y como ¿En muchos... Finlandia? En Finlandia es uno de los países, se dice, con la mejor educación... ...y para muchos que hablan de educación de excelencia privada... ...y los mejores este, profesores... En Finlandia es estatal. Ah, y después sí, vamos bueno, a dar claro. algún algún dato más de por qué es esto tan así. ¿Mm? Bueno, y también eh, quiero compartir a partir de hoy hasta que llegue ese 11 de agosto y luego también hasta el mes de octubre cuando sean las elecciones definitivas, uh -huh. eh, Algunos minutitos dedicarle a, a este tema, Oscar, de qué es lo que elegimos, cómo se elige, Ajá, bien, eh, que me parece bien. que es eh, que nunca está de más, por más que muchos quizás estemos informados uh -huh. de qué elegimos y cómo se elige, hay modificaciones este año con respecto sí, claro. a, la elección, a cómo se va a a, a constatar la emisión del voto uh -huh. Bueno, vamos a empezar hoy Dedicándole miércoles tras miércoles Unos minutitos a este tema Y hoy quiero hablar de los diputados De cuántos son, cuánto se renuevan Etcétera, bien. etcétera Hace falta Vamos a saludar a gente que se enganchó más temprano Que se enganchó recién María del Carmen Rodríguez Gracias, Mónica wainer Muchas gracias, Mónica Olga Esther Belveig un apellido difícil de Colón Emilce Freigido, Diego López Olivé, Marta Lescano, Isabel Matei Doret, gracias a todos estamos con Luciano Castro y ah, la sí, operación, sí, en operación y el otro chico el otro joven parecemos dos viejos este, Ay, este, no, el otro chico, vos, Oscar, el otro yo no, chico eh. no yo yo ah, el otro chico que está con nosotros el chico de deportes ah. el periodista deportivo va a salir por teléfono claro sí, así sí, que sí. hoy va a salir igual bueno y antes de, de darle pasarle el, el, la posta sí. a don Luciano del otro lado les decimos a nuestros de los teléfonos Óscar dale empiezo yo 48642230 o 4861-3193 O 4861-1189 Bueno, ya estamos Para publicitar en Más Vale Tarde comunícate a edición4producciones arroba yahoo.com.ar Ya que comenzaste con esto de la provincia de Salta uh -huh. Esta lamentable noticia Entre gallos y medias noches. Como bien dijiste Esa sí. madrugada en la cual pasó esto Fue el viernes pasado uh -huh. Oscar, cuando ya estaba El poder judicial salteño Ya estaba en feria no sí. Dictó dos fallos Dos fallos uh -huh. a falta de uno ¿A cuál más medieval que el otro? ¿A cuál más medieval que el otro? Sí, Por ende. Tal cual. La semana pasada creo que habíamos comentado con cierto tonito de alegría, de esperanza, uh -huh. en realidad, lo que había sucedido en el Consejo Deliberante de la ciudad de uh -huh. Salta específicamente que el consejo deliberante rechazó un proyecto para declarar la ciudad provida uh -huh. no sí. digamos un, un nombre o un enunciado que sabemos bien lo que conlleva no claro. que es bueno la defensa de, de corrijo si sí. el odio absoluto uh -huh. hacia la palabra aborto uh -huh. ¿no? uh -huh. bueno esto duró apenas unos días oscar esa sí. esa luz esperanzadora que sí. salta nos mandó, porque, te repito, que este viernes último, el, la Corte Salteña, la Suprema Corte, o sí, como provincial. se llame, provincial, uh -huh. dictó dos fallos, uh -huh. que, eh, vuelvo a decirte, que la llevan a la provincia casi al medioevo. Uno es que se imparta la religión católica en las sí. escuelas públicas. Sí. Hasta ahí, y veremos qué comentarios podemos hacer, Oscar, uh -huh. y luego el aval que le dio al decreto del gobernador, este joven gobernador Juan Manuel Urtubey, uh -huh. que un año atrás reglamentó el aborto no punible, sí. eso que había sido ya dicho por la Suprema Corte uh -huh, de, la, de la, nación, la Nación, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, eh, él lo estableció a través de ese decreto, un aborto no punible, pero con requisitos muy arbitrarios, uh -huh, sí. eh, Oscar, que se alejan de los lineamientos que había establecido la, la Suprema Corte. no eh, Para estos casos que de por sí ya son no punibles, no están establecidos así en nuestra claro, legislación, en claro. nuestro código. Pero como si no fuera eso lo suficientemente contundente como para que sean considerados por los médicos o por las instituciones médicas como no punibles, la Suprema Corte tuvo que expedirse justamente sobre lo mismo. Bueno, lo cierto es que hay una multisectorial de mujeres en Salta que eh, forma parte de ella una periodista llamada Marta César, sí. que bueno, obviamente cuestionaron las dos resoluciones, ni hablar de esta de la eh, el impartir la, la enseñanza católica en las escuelas públicas, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, estuvieron Las dos resoluciones fueron firmadas este viernes Como te dije y En ausencia de la única jueza mujer De la corte Que es la doctora Susana Graciela Kaufman Que viene votando En absoluta soledad sí. En absoluta soledad sí, Con perspectiva De género, cualquier cosa Que haya eh, relacionada Con los temas de género ¿No? Bueno uh -huh. Bueno, celebrábamos, decía eh, esta periodista, celebrábamos con cierta ale alegría la, el dictamen del Consejo Deliberante la semana pasada y lloramos con indignación, creo francamente, la resolución, ambos fallos de la Corte uh -huh. Salteña. Sí. Salta y el medioevo están casi a la par. Creo que no se deben haber dado cuenta que estamos en el siglo XXI, no. Siglo no. 21, no el siglo 11. Sí, y te agrego un datito más, este, al entrar a las aulas los chicos tienen que rezar todos los días. Ah, no, no, Oscar, eh, no, no, bendecir no, no. la comida. No, no, no. Alabar a la Virgen María, bueno, destacar las enseñanzas de Jesús, leer versículos bíblicos, reflexionar sobre ellos o celebrar festividades religiosas. No, Todo no, esto no, no. yo estaría de acuerdo si es una escuela católica, porque ¿Ah? uno elige. Supuesto, pero en estos no casos una es una escuela pública. laica Yo Creo que, no sé, parece que atrasa un poco eh, la mirá, legislación Porque hubo una una ley de educación laica ¿no? de, ¿Te suena, eh, no? La ley es la ley 1420 Así que imagínate de qué época estoy estamos hablando Fue una sí. ley eh, propiciada por nada menos, obviamente, que es Sarmiento uh -huh. Y promulgada en el primer gobierno de Roca Aunque parezca mentira Y es la ley 1420 que establece... Uh -huh la educación laica, libre y, y gratuita. gratuita en uh -huh. todo el territorio nacional. Sí. Esto fue fines del siglo 19, uh -huh. fines del siglo 19. Sí. Estamos en la segunda década del siglo 21. Digo esto hay que decirlo en voz muy alta para uh -huh. que nos escuchen uh -huh. desde Salta. Para que se entienda, ¿no? Claro, Estamos claro. un poquito atrasados. Vamos a escuchar el primer tema. Esto es Traveling Wilburys Poor House, Casa Pobre. Y vamos a escuchar un poquito que está bueno el tema Después te digo quiénes son estos La la la de este programa se comunica Bien, hay algo que es medio de último momento, una ley de doblaje, esto se reglamentó a hoy, hoy este, se anunció, lo anunció la Presidenta cuando reinauguraron el Cine Gomón, eh, lo, ejecu lo oficializó, es una ley que obliga a doblar al idioma español películas, series extranjeras, eh, serie de televisión, publicidades, avances de programa Esto está interesante, yo he escuchado algunas críticas porque la gente quiere escuchar en su idioma original, puede ser de tuya la crítica, pero también hay que recordar no, amigo, una cosa. Digo, que, eh, sí, sí, que haya la opción. Sí. Exactamente, que haya la opción. Yo ¿no? no veo que haya opción, ese es el tema. Eso es lo que me pareció. Ese es el tema, no hay opción para eso, están obligados a doblar las películas. Eh, hay un caso, el caso en Estados Unidos, por lo, por lo que leí por ahí, las películas tienen que estar en inglés. Si no no, no, no leen España directamente, también, no, en, en España esa... están doblados al español español, sí, sí, ¿no? Sí, uno sí, ve no, no. series así online que están habladas en gallego. Sí, no es una, un invento argentino, ni no. mucho menos. Sí, sí, ni mucho no, no. menos es uno de los tantos de las tantas mordazas acá tampoco. No, no. <risa> claro, claro. Eh, lo que sí es cierto es que va a dar trabajo a mucha gente. Claro. Locutores, sobre todo, que hacen... este Ensayo de doblaje tiene una materia que no sé si es una materia, pero doblan películas. Claro. Eh, y actores. Yo ¿Mm? con respecto a la opción Oscar, lo que a lo que me refiero, uh -huh. para que quede claro, en realidad yo estoy de acuerdo en esta con esta medida. Sí. Con respecto a la opción, lo que digo es que existan las dos posibilidades, uh -huh. ¿no? Eh, como, por ejemplo, si uno ve una película eh, a través de internet sí. Tenés la opción que sea subtitulada o doblada mm -hmm. Y vos haces clic donde quieras mm -hmm. Bueno, que exista de alguna manera esta opción sí. Yo los otros días vi una película japonesa de el viejo director Akira Kurosawa, Kurosawa uh -huh. y no puedo imaginarme la hablando en porteño a No, en realidad no, es, mi funer, no es... realmente no, <risa> no me lo puedo imaginar con la L, Hola, hablar, ye, ¿cómo toda, sí. te va? No, no, no. no. no. Es cierto, hubo una, una un piloto, un proyecto piloto que fue un, un doblaje de un cine de animación, eran este, Los Increíbles, película que vi uh -huh. eh, para chicos. Eh, no me mires así. De no, no, Doblada no. al castellano de porteño, ah, al porteño. Claro, che, flaco. Che, agarramos eres? por corriente, claro. de correr para acá. Claro. <risas> Y es raro. Es raro, es, raro, es eso, raro. De todos modos me parece que hay un público que prefiere sí o sí uh -huh. tener las dobladas. Sí, y, sí, sí lo cual sí, me sí, parece sí. más que atinente está uh -huh. el público infantil, Exacto. el público de una edad avanzada, uh -huh. que no llega a leer todo. Que no llega a leer. Es a veces los subtítulos están escritos en letras pequeñas uh -huh. o se desdibujan con la claridad de la imagen. Es cierto. Yo creo que es pertinente, pero uh -huh. no sé cómo se podría implementar la posibilidad de que existieran las dos versiones y que el, oye, el espectador elija. Sí, tecnológicamente no creo que se pueda todavía, claro, pero en algún momento se podrá, sobre todo las televisiones, los televisores, los aparatos que son interactivos, que uno puede, hoy por hoy hay aparatos. No es mi caso, pero hay aparatos que son pantallas de computadora, táctiles, que claro. uno puede cambiar la opción y cambiar de canal, lo que sea. Claro, sí, ¿Mm? sí, en esos televisores que se llaman Smart. Claro, ahí claro. está, ahí está, mirá, eh, <risa> que exactamente. Que son inteligentes. Sí, sí, sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Bueno. Eh, esperemos, pero por lo pronto hay una ley que obliga a doblar las películas, Eh, decían por ahí la Presidenta Cristina Kirchner que es algo que se venía debiendo de la década del 80, nunca se cumplió. Exactamente, era una ley, es del, una ley del, 80 lo, del 80 y picos pico, sí. Exactamente. Eh, la norma eh, dice que la programación va a ser emitida a través de servicios de radiodifusión televisiva, debe estar expresada en el idioma oficial o en los idiomas de los pueblos originarios, en ese caso, en el artículo 3 dice que se considera como idioma oficial al castellano neutro, o sea que esto del el che que haces como estás eh, no va, no, en este caso no va a correr. Eh, es un castellano neutro y de uso corriente en la República Argentina. Y garantiza también la comprensión del tubo público de América hispanoparlante porque esto también se exporta, es una industria. Mm, eh, hay empresas en México sobre todo que se dedican a doblar películas infantiles, más que nada... Y es una industria. Justamente uh -huh. con las películas mexicanas yo tengo una dificultad, al menos con algunas, Oscar, uh -huh. porque no, lo, no no hablan en un, en sí. un eh, castellano neutro, uh -huh. hablan en un castellano mexicano, con el sí. guay, todo esto. Muy cerrado también. Muy cerrado, que yo, vos sabés que hay partes que no, no, no, no las pesco. Uh -huh. Lo eh, mismo sí. me pasa con las películas españolas. Sí, ¿eh? exacto, exacto. Eh, Seguimos con esto Como para terminar el Bueno, te decía esto que se considera el castellano neutro Lo bueno también es que Hay una parte Para programas especiales Programas destinados a enseñanza de idiomas Extranjeros, obviamente Los programas que tengan que ver con eh, Comunidades originarias Composiciones musicales Poéticas, literales Esas cosas, obviamente que van a estar En su en su idioma de origen digamos Nadie va a escuchar a alguien cantar en castellano Una canción de los Beatles ¿no? No, no. De eso no, no se trata por Porque digo, hay, hay algo, gente que es, eh, se va para el otro lado siempre. Hay algo que hace absolutamente A la identidad de la lengua Oscar, uh -huh, ¿no? uh -huh, esto es eh, Esto es así, es inevitable Y sinceramente yo pensaba Hoy cuando leía este artículo pensaba Realmente escucharlo a Tojiro Mifune Hablar así como hablamos nosotros Claro, diciendo que hace fiera Y, y haciendo de samurái encima claro. ¿no, no? Un samurái tanguero con no, un punji No, no, no, no, no, no. Pero bueno, es <risa> Un poco así. difícil por sí. eso Pero bueno, Estas multas se va perfectible sí, Se irá agregando Seguramente, cosa, yo ¿ves? lo veo bien desde este punto de vista eh, Desacostumbrémonos Tanto al inglés ¿no? Fuera sí, de todo, sí, el sí. tema eh, del idioma original está bueno Escuchar la voz del actor o de la actriz original también está buena Totalmente. Pero desacostumbrémonos al inglés tanto Hoy por hoy cualquier eh, peringundín, para decir algo en lunfardo Tiene un nombre en inglés pero sí, sí no sí, De esto sí. lo hemos hablado en otros momentos En otros momentos uh -huh. La primera que se me ocurre ahora es No sé por qué no podemos decir envíos a domicilio Y tenemos que decir sí, por delivery ejemplo, Por ejemplo Pero bueno ¿Mm? Eh, lo último es que el Inca tiene 60 días para probar esto, el sobre todo el régimen de sanciones ¿m? para uh -huh. las empresas importadoras, distribuidoras de programas. Esto, eh, lo recaudado va a ser destinado a un fondo de fomento cinematográfico. Claro. O sea que esa plata que se saca de ahí no es para eh, aumentar la caja, como no dicen muchos. No, para hacer mucho. la caja de los K. Obvio. Claro, no, claro. No. La caja acá Es que ya no tienen medida los K. Eh, sí, sí. Van sí. por todo, ¿eh? Ahora van por el doblaje también. Claro. Y bueno, va, alguno va a hablar, este va a decir, mira ahora va lo caro que va a salir, eh, tener una, un, un no sé, poner una película acá va a salir carísimo porque hay que traducirlo, hay que doblarlo, hay que pagar a la gente, no se puede. Y te digo, otro comentario que es probable que aparezca en alguna tapa de diario, uh -huh. de los diarios conocidos, ¿no?, que seguramente seguramente le van a dar trabajo a los artistas para el doblaje, uh -huh. a los artistas o a los locutores. K. K. Claro, a claro. los amigos le van a dar. Claro, claro. Bueno, tengo algunos saluditos, hablábamos más más al principio, más más al principio. Sí. Más, temprano, ¿no? más temprano. Más temprano o, o al tarde. principio. Bien, sí, más <risas> al principio, rebuscado, ¿no? Del tema de Salta, porque recién decía la tele más, más Ah, sí, Masa. Sí. Yo vi un <risa> Por eso te confundiste. Una, ¿por sabes qué? Lo, lo lo enganché con algo que vi que estaba muy ingenioso, que es el más y arroba, la A de arroba, más ah, arroba. Ajá. Más arroba, más arroba. Tengo un comentario de Masa sobre arroba, ¿no? Masa Arroba ah, ah, mirá Chiste explicado Chiste explicado, Masa bien claro. Después tengo eh, unas una palabritas sobre Masita ¿eh? Dale, sí, yo también eh, Gracias Carolina Aguilaro Cuando hablamos Masa al principio Vamos a decirlo <risa> Nos paga Masa Masa, masa. masa al principio claro. Sobre eh, Salta Y esta educación retrógrada Dice Carolina Aguliaro Aguliaro Eh, amén, dice, porque pusimos por ahí que están obligados a, a, rezar. a rezar y todo esto. Amén, pero sin camiciña dice. Ajá. Eh, otra cosa que está prohibidísima. Saludos también a Alicia Juana Castro y María del Carmen Rodríguez. Y Susana Pozetto también, que por ahí están me gusteando. Bueno, gracias a todos, uh -huh. a todos y a todas. Sí, uh -huh. así es. Eh, bueno, vamos a... ¿Querés que empecemos? Aunque me parece que ya es la hora como para ir a la no, tanda No, vamos a la tanda, dale eh, Sí, vamos a la tanda porque a la tanda? quiero empezar a, a, dale, a desgranar sí, sí, sí, un poquito sí, sí. lo de las elecciones Dale, buenísimo ¿sí? ¿Estás escuchando? AM 740 Radio Rebelde, la radio de miles Que defendemos este proyecto nacional y popular Espacio Publicitario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 En un esfuerzo sin precedentes en la radiotelefonía, AM740 Radio Rebelde presenta Con Causa, causa y sin, sin Causa, un programa de Claudio Rabino, los miércoles de 21 a 22. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones, así que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 Camino a la cumbre mundial de los pueblos indígenas por los derechos de la Madre Tierra. El sentir y la expresión indígena en su propia voz y sus cultores. La relación de nuestro pueblo con el medio ambiente, la comunión con la Madre Tierra y el mensaje de sus protagonistas sobre este proceso cultural, histórico, político, social de los pueblos indígenas ...en favor de la Madre Tierra. Tierra Viva, con la conducción de Cisquito Flores... ...y la participación especial de Ila sisa ...todos los jueves de 18 a 20... ...por Radio Rebelde AM 740. Lo importante es que llegues... ...no permitas que la velocidad te maneje... ...respeta las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Todas las mañanas de 9 a 10 escucha, basta de sonceras. Basta de sonceras. Versión radial de la agencia de noticias Paco Urrondo. Entrevistas, información y la mejor música. Escucha al periodismo militante en AM 740 Radio Rebelde. Fin espacio publicitario. Que vos la elegiste, porque nos eligieron miles. Estás en Radio Rebelde. Bueno, vamos a abrir este pequeño espacio miércoles tras miércoles de aquí hasta octubre uh -huh. buscar, porque bueno, tenemos dos, dos postas, ¿no? Para, para ejercer este derecho maravilloso que es elegir una el 11 de agosto, que son las primarias, sí. y la otra en octubre, que de verdad no recuerdo la fecha, uh -huh. pero bueno, fines de octubre sí. creo. Bueno, vamos a empezar por los diputados. Estas son elecciones legislativas, uh -huh. Oscar, quiere decir que lo que se eligen son eh, miembros del poder legislativo, sí. es decir, senadores, diputados, nacionales eh, y provinciales, también concejales, que son forman los cuerpos legislativos de las municipalidades y sí. también consejeros escolares, que es una función que nunca, nunca uh -huh. me quedó clara. Uh -huh. sí. Pero bueno, son... Sí, parece ser un peldaño antes de... ¿no? Sí, no sé qué es lo que hacen, pero bueno. Eh, empecemos por los diputados hoy. Sí. Nuestra Cámara de Diputados Nacional se compone con 257 diputados. Cada dos años, se renueva la mitad de uh -huh. la Cámara, el 50% de la Cámara. Sí. Cada provincia tiene una cantidad de diputados, Oscar, de acuerdo a su población, no uh -huh. al censo claro. de su población. Por eso es tan importante algún distrito más que otro, Por eso, independientemente de cuánto cuánta importancia tenga un pueblo en el interior, es mucho más importante la matanza que la decide mucho. De decide Aires, mucho. Sí, claro, la provincia claro. de Buenos Aires eh, decididamente va a, a eh, como primer número uh -huh. porque aporta a nuestro Congreso 70 diputados. Claro, claro. En esta oportunidad... Se renueva la mitad de ese número es uh -huh. decir se van a renovar 35 diputados bonaerenses la ciudad de buenos aires de buenos aires perdón uh -huh. siguen en, en, en el ranking aporta al congreso 25 diputados sí. y este año se renueva la mitad 12 uh -huh. eh, sigue la provincia de santa fe con 19 claro. diputados que aporta este año se renueva la mitad de esos 19 y Sigue Córdoba, que lleva 18 diputados al Congreso Nacional, se renuevan la mitad, es decir, 9 diputados uh -huh. nuevos por Córdoba. Y termina la ciudad de Mendoza, por lo menos de los distritos más populosos, con 10 diputados y este año renueva 5 diputados. Sí. ¿Quiere decir que entre estos 5 distritos... Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza uh -huh. suman 142 diputados, es decir que se van a cambiar solo de estos distritos 71 sí. diputados. Sí. La base mínima obligatoria, Oscar, para po, del padrón electoral para poder asumir como diputado es el 3% del padrón. Uh -huh. Este año a diferencia del año 2011, tenemos un padrón total de 30.530.000 ciudadanos, sí, sí. 30 millones. Es un, un aumento interesante con respecto al padrón uh -huh. del año 2011. Y tiene una explicación. De, de casi 1.700.000 uh -huh. electores más que claro. en el 2011. Es decir, un 5,87, casi un 6% más uh -huh. creció el padrón el crecimiento más importante se dio, aunque a mí me costó trabajo creerlo, uh -huh. en la provincia de Tierra del Fuego y de Santa Cruz ah, mira qué raro. nada menos que allí que los incrementos de sí. Ciudadanos, sí, o incremento raro, de ciudadanos sí. creció por arriba del 10% uh -huh. en estas dos provincias y el de menor crecimiento en el padrón fue la ciudad de Buenos Aires que apenas creció un 2,24% uh -huh. Eh, la en las elecciones que va a haber las definitivas, que son las del mes de octubre vamos a tener más o menos unos 37.500 electores más uh -huh. mm, se debe a quienes van cumpliendo años claro, desde agosto claro. hasta octubre están entrando a el, la vida electoral, la vida participativa, cívica, ciudadana... Bueno, uh -huh. en parte el crecimiento se debe, no es en, en, en, en soledad, pero uh -huh. en parte se debe a esta modificación de la ley electoral Exacto. que los jóvenes a partir de los 16 años pueden optar por uh -huh. votar o no. Sí. Eh, y veremos cómo resulta esto y efectivamente cuántos votantes de menos de 18, entre 16 y 18 votan en estas elecciones uh -huh. tanto las primarias como las definitivas. Con lo cual, si vamos a renovar la mitad de esta cámara, que son 257 diputados en total, quiere decir que la mitad son 126 uh -huh. y monedas. Sí. ¿No? Vamos a renovar mucho, sí. Esos es... diputados y es importante uh -huh. pensar Dónde uno va a colocar su voto Porque es muy distinto votar eh, elecciones Son muy distintas las elecciones legislativas, Oscar uh -huh. Que las elecciones generales presidenciales sí. Las elecciones legislativas yo creo que permiten Una mayor posibilidad de elección para uh -huh. los ciudadanos uh -huh. En realidad, porque uno querría tener tal voz A lo mejor claro, en el Congreso claro. O tal otra voz uh -huh. en el Congreso uh -huh. Eh, hay que pensar, hay que pensar. Vota. y es un párrafo que tiene que ver con esto iba a decir un párrafo aparte pero eh, no nos quejemos tanto cuando decimos eh, o dicen, yo no, pero eh, escucho decir gente son siempre lo mismo no mismos no. votás para qué, si tengo que elaborar igual y hacen lo que quieran no. no. fíjate, preocupate entra a internet, lee un diario cambia de diario, lee otro también Eh, es que... no nos quejemos tanto hagamos algo Participar en marcha a asambleas discut eso se trata de eso se trata, se de eso trata, se trata de la participar. democracia claro eh, quizás no sé si serán todos así pero a lo mejor algunos de los que piensan esto no han vivido los horrores de las uh -huh. dictaduras argentinas sí, claro. en realidad han Cuando no se votaba, uh -huh. efectivamente ahí era siempre lo mismo, uh -huh. ¿sí? Siempre lo sí, mismo. Sí, sí, no era, se podía decir nada. No se podía decir uh -huh. nada, no se podía leer, no se podían ver películas, había que ir con los pelos cortados, con los zapatos sí, mistrados claro, claro. y los cordones pintados de blanco, porque así este orden determina <risa> claro. un país occidental y cristiano, Exacto. que es lo que intentaron. Intentaron eh, sí. introducirnos uh -huh. en la cabeza durante uh -huh. años eh, La democracia, Oscar, es eh, tiene falencias Sí, claro que sí Pero hasta ahora es el sistema de organización social El sistema uh -huh. de gobierno no ha aparecido otro por no el momento superó, claro, no. no se superó, claro, no se superó Depende de mucho, de uh -huh. mucho, de mucho, de mucho de los ciudadanos De nosotros Sí, no nos quejemos tanto. No, Hagamos algo. Vamos a saludar a María del Carmen Rodríguez otra vez, a Jorge Pantaleo que están dando vuelta por ahí atrás, estamos en Facebook, Facebook más vale tarde de edición. Escuchamos un tema, sigamos un tema, un tema, un tema y vamos a llamar a, a nuestro periodista Ignacio, deportivo, va, sí. Pero... Bien, hagamos un poco de deporte, tenemos del otro lado... a ah, nuestra no joven promesa. Del, claro, del teléfono, de, en el aire está por ahí... Nacho, estás ahí dando vueltas, seguro. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿Tú bien. Tú bien, bien, gracias. Con este clima loco, me imagino, ¿no? No saben si abrigarse, sí, no abrigarse. Sí, de eso estábamos bella. hablando. Uh -huh. Tremendo está, pero bueno. Si quieren, arrancamos a hablar con, de tenis. Dale. Eh, tenemos que hablar de Carlos Berló, que está viviendo una etapa eh, inigualable carrera porque volvió a ganar en el ATP 500 de Hamburgo Ajá. y extendió su racha a siete triunfos en apenas 10 días. Eso bien. Hay que tener en cuenta, nos acordamos que la semana pasada ganó el ATP 250 de Bastad. Eh, es importante lo que le está pasando a Carlos Berlocq, pues se viene en las semifinales de la Copa Davis. Uh -huh. van a ser en septiembre, si bien falta un ratito, pero los buenos arranques de de Carlitos Berlocq va a ser clave en los puntos argentinos. Bueno, el tenista argentino hoy venció al eslovaco Martín Clizán en un partido de, de que duró dos horas y, y media, dos horas y treinta y dos minutos Epa. para ser exactos. Y se metió en los octavos de final del certamen que se disputa en polvo de ladrillo. El resultado fue 4-6, 6-1 y 7-6. Difícil partido, Difícil por partido, el resultado. Pero también no lo podía cerrar, tuvo tres eh, match points, no lo uh -huh. podía cerrar, pero sin embargo en el tie-break así fue como lo derrotó 7-6 en el último también. Eh, Juan Mónaco eh, está disputando el mismo torneo Y también se metió en los octavos de final Le ganó a Gael Monfils, el francés Por doble 6-4 Ajá, también lo liquidó Estos dos son Juan Mónaco y tanto Gael Monfils eh, Son dos ex-top 10 uh -huh. eh, Deben estar rondando el puesto número 20 En el ranking de ATP Así que también, lindo partido Y bien por, eh, por Pico Mónaco Que también justamente va a disputar la Copa de Davis Y también va a ser clave para eh, la argentina hablando pues, de la davis eh, tenés eh, idea si del potro esta vez se va a dignar a jugar eh? no del potro nuevamente ratificó que no va a jugar lo, lo dijo al principio de año y en cada uh -huh. fase que argentina iba superando eh, la pregunta era casi obvia si, si claro por fin, eh, del potro iba a jugar eh, nuevamente dio dio la negativa al equipo eh, uh -huh. eh, Como principio de año, eh, Juan Martín Potro es clave en el equipo artículo. Claro, claro. Sin claro. embargo, las semifinales se llegaron sin él. Es sí, es, para tener es cierto también eso, Hay sí. Acordarnos de la mala relación que tiene con David Nalbandian, uh -huh. eh, que a mi entender eh, va a ser la última Copa de Eivis. Eh, ya el cordobés no está para para estos trotes, digamos, en la sentencia claro. de disputar tres partidos o dos partidos en tres días, el físico ya no se lo pide, eh, se está recuperando de una operación. Los médicos son optimistas, dicen que llega a la Copa Davis a ser a mediados de, de septiembre, así que tenía fecha de... Perdón, ¿por qué decís Oscar esto de si se digna jugar? Porque no quiere, ah. porque no es que lo obligan a jugar y tenés que jugar, lo pero invitan qué, a jugar. Pero ¿por qué no quiere? hay ah, no eh, eh, explicarle o... por qué no quiere, porque yo a mí me da bronca, así que no le voy a explicar nada. No sé, sí, se notaba la bronca. Sí, sí él prefirió, por lo menos esta temporada eh, darle o sea, guardar su físico para las competiciones individuales donde él defiende puntos ATP recordamos uh -huh. que en este momento está número 6, avanzó un, un puesto tiene grandes chances de meterse en el top 3 eh, o top 4, mejor dicho eh, a fin de año, porque casi que no defiende puntos y tiene todas para ganar pero igual yo entiendo y por lo menos a mí también me pasa que Esto de que queremos ver a Del Potro en las canchas Por lo menos de, contra la República Checa A mediados de septiembre O sea, le conviene más lo otro que participar de esto digamos Profesionalmente, económicamente, económicamente, económicamente, le conviene más claro, Ah, claro. ahora entiendo la palabrita de Oscar Sí, bueno, eso es la bronca y, ¿eh? claro, Cuando claro. la Copa Davis no, los argentinos no reciben un peso Ah, uh -huh. uh -huh. eh, caramba, claro La profesión de tenis argentina se hace cargo De lo que es el traslado, bueno, y etcétera Lo que sería ir a República Checa los viajes, no no hay plata de por medio que se le den a los jugadores por triunfo o por participar en la Copa de Italia. Ah, claro, bueno, me queda clarísimo eh, Ignacio, entonces Por otro lado, <risa> hablamos de Federico Delboni, dio, eh, la verdad el batacazo de la jornada porque le ganó a Tommy Robredo ah, eh, Delboni debe estar eh, en el puesto de P entre el 90 y el 100, sí. me parece que la semana pasada era el número 91 no te quiero mentir ahora porque se jugó un torneo Deben estar en estas posiciones Le ganó al, al número eh, 16 del claro. Fue 6-1, 4-6 y 6-4 Difícil partido sí, Y se abrió el cuadro Porque encima del otro lado también perdió El, el, el top 10 Y ahora juega contra el ruso Tursunov Ajá. Así, así se pronuncia eh, Así que puede ser que llegue a unos cuartos de final del Delboni es, es chico, tiene 22 años Así que eh, Tiene futuro de, digamos, Claro, tiene Vamos con lo inmediato si querés eh, Porque hay Copa Libertadores Hoy se juega la final eh, Olimpia de Paraguay recibe hoy a Atlético Mineiro uh -huh. Que eh, eliminó a Newell sí. eh, Por penales eh, sí. Por penales en, esos, en, en ese deporte distinto que se juega Dentro del fútbol que son los penales ¿no? uh -huh. sí. eh, Bueno, obviamente la, la, la cancha va a estar llenísima 32.000 entradas se vendieron Va a ser en el defensor de, de Chaco En Asunción el partido está a las 10 10. Eh, Bien. Olimpia ya levantó tres Copas Libertadores. Bien. Esta sería la primera para los los brasileros y para Ronaldinho que es tanta Ajá, claro. levantar el trofeo continental y eh, ver si tiene una chance para ir al Mundial. Bien, Nacho, seguimos la otra hora con lo que resta que es bastante de eh, seguramente. Dale, ¿Mm? dale, dale. Después hablamos. Chau. Para publicitar en Más Vale Tarde comunícate a edición4producciones yahoo.com.ar Salud y algo más Nuevos datos Viejos consejos Aportes para nuestro bienestar eh, Vamos a, a, a comenzar a, a desarrollar un capítulo más de esto que también hace, desde que llegamos a esta radio, esta querida radio rebelde, eh, comenzamos a hablar sobre las eh, distintas eh, los distintos enfoques de terapias alternativas. Uh -huh. eh, creo que todos aquellos que nos escuchan y que nos escuchan hace años están de absolutamente al tanto que mi sí. práctica y mi formación tiene que ver con el psicoanálisis uh -huh. y no con estas otras terapias terapias alternativas. Hemos hablado hace cosa de un mes y, y tanto de lo que se llaman constelaciones familiares, sí. esta especie de psicodrama uh -huh. del siglo 21 donde de manera rápida y eficiente los problemas y los conflictos se solucionan. Hoy traje un nuevo enfoque terapéutico que tiene un nombre que suena como muy serio, Oscar. Sí. Es la reprogramación de la memoria celular. Ajá. ¿sí? Eh, mira que he estado... Sí, me, me suena algo científico, ¿no? Eh, científico, eh, biológico. Biológico. Biologicista, claro. casi, sí, si claro. estamos hablando de células. Uh -huh. Pero vos sabes que en todo lo que intenté rastrear acerca de esta práctica, no pude encontrar cómo se realiza la técnica, digamos, la clínica ajá, en sí misma. ¿no? Pero bueno, es eh, como para ponernos al tanto y aquellos que puedan interesarle, eh, desde luego que tienen amplias posibilidades para incursionar uh -huh, sobre esto, seguro, ¿no? Seguro, seguro. Eh, lo que sí queda claro para quienes practican esto es que con esta técnica se solucionan los problemas o los conflictos que se presentan en la vida cotidiana así vos reprogramar tus células así parecería Ajá, cabrera, eh, es una fíjate cuántas cosas eh, a cuántas cosas pueden atender uh -huh. o solucionar cualquier bloqueo cualquier situación dolorosa un estrés emocional un shock con post traumático, Ajá. fobias, ataques de pánico, inhibiciones, dificultades en la comunicación, falta de memoria, uh -huh. problemas de peso, Trauma, ah, bueno. Traumas desde la infancia Perturbaciones de sueño Trastornos físicos Dios. Trastornos emocionales y mentales Repetición de errores crees que siga no, diciendo no, usted? No, no, tenés más ¿Vos sabés que me se acorda? ¿Viste esas películas del oeste? Arregla donde venía, todo Donde venía uno con un frasquito Con un elixir del claro, doctor no sé cuánto claro. Que tenía todas esas propiedades y más Bueno, y siguen, ¿no? Las adicciones, las dificultades con el dinero <risa> Las complicaciones familiares No, ya está, ya está, basta, basta Pareja, no, se hace, no, se hace seguro, no se hace cierto ya todo eso. No, no, es una, lista, cosas. es una lista interminable y termina con el etcétera, además. Claro, O sí, sea, sí. hay mucho más. Eh, la limpieza, Oscar, Ajá. la limpieza y la reprogramación de la memoria celular... La limpieza, Limpian vos sacás las, las células y las limpiás. Y reprograman. ¿Las porque, metés en el lavarropa o no? Sí. Eh, Eh, no, no, no, no, no, creo que no, creo que no. Ah, bueno, pero lo que ah, sí a mí me suena no sé, ¿eh? a un vocabulario que tiene que ver con otra disciplina Oscar, sí, que sí. es la informática, que es la cibernética, Ajá. esto de limpiar y reprogramar, ¿no? Claro. Repro reprogramar la memoria celular. Sí, ya sé, te pone un antivirus que te limpia todo, te saca los cookies bueno, se llaman en, en computación esto, es computación. Claro. Eh, Será algo así. Yo te ponen un pendray con un el programa, el vocabulario se le asemeja. Eh, sí, sí. Lo, lo cierto es que la limpieza y la reprogramación de esta memoria celular transforma la información del trauma, Ajá, ¿no? Del sí. trauma y cambia el comportamiento del sujeto. Ajá. que está padeciendo un determinado trauma sí. cambia el comportamiento para conseguir aquellos logros que hasta ahora no había podido conseguir con lo cual a donden ah, a dónde apuntan nuevamente es al comportamiento a la conducta claro. al aquí y ahora. Ajá a la conducta, a lo manifiesto, a lo consciente, a lo conductual. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. ¿Queda claro esto? Sí, sí, queda Oscar? muy claro. queda bueno, muy claro. ¿Por qué funciona esto de reprogramar la memoria celular? Uh -huh. Se preguntan ellos. Porque va al origen del trauma, mira qué novedad. Va al origen claro. del trauma. Ah, llega, no sabíamos. Llega a la causa sí. como si hubiera una única causa, como si fuera unicausal la, uh -huh. el psiquismo humano. Claro, claro. Es maravillosamente torpe la explica iba a decir yo pero bueno claro. es mejor torpe llega a la causa de lo que a cualquier sujeto nos está afectando mm -hmm. en el presente claro. entonces reprogramar y limpiar esta memoria celular es nos lleva exactamente claro, somos una computadora la causa Claro, Esto permite... pero es más fácil, usted da muchas vueltas a los psicólogos los psicoanalistas, ir, ir, los psicoanalistas Te hacen ir a hablar de, de si tomaste la teta, si no tomaste la teta, claro. déjense de hinchar Me voy ahí, me voy al service ese de reprogramación celular Exacto, está, limpieza, un, bueno. limpieza y reprogramación, ahí es está. un verdadero está, service claro, Es una muy buena claro. palabra Lo cierto es que el consultante, así lo nombran, Ajá. al consultante eh, No sé si recordás que en las constelaciones familiares nos llamaban cliente Estos sí. son consultantes eh, Le permite al consultante Ver conscientemente El origen de lo que lo está quejando De aquello ah, que me hace sufrir Es esto, te dice te muestra un papel así puede, Esta es la foto de la Y cuando esto célula. lo ve Entonces Ajá. puede hacer una reflexión claro, Oscar ¿no? claro. De lo que le ha sucedido En la vida, ese trauma, esa Ajá. situación Y puede cambiar la información Traumática ese es la limpieza, ¿te das cuenta? Se cambia la información claro. traumática El chip, digamos Yo sigo sigo pensando en computadoras eh. Para mí es sí, exactamente sí, eso sí. ¿Cómo se trabaja? Dicen ellos Como si fuera un disco duro Claro, ahí está ¿sí? claro. De una computadora Nuestra memoria celular, dicen Guarda uh -huh. todas las vivencias Desde el momento de la concepción Desde que llegamos a este mundo sí. Hasta el día de hoy Tira Ahí está razón. guardado o sea, es que... todo Yo cuando quiero hilar una frase tengo Debo tener el disco rígido ya vencido Porque Ajá. no encuentro la otra palabra Para juntarla y armar una oración Tienen razón, me claro. voy a hacer una limpieza Ahora, de, ¿cómo se llama? Y reprogramación de, de, la la de la memoria ¿Viste Celu cómo se llama? Celular, ya me olvidé, ya me olvidé lo que dijiste recién Claro, es maravilloso Esto de transformar al sujeto humano En uh -huh. una computadora Es verdaderamente atrevido y torpe, vuelvo sí, a decírtelo sí, sí, sí. porque si hay algo que es muy distinto el funcionamiento de la subjetividad uh -huh. y de una computadora, quiero que nos queda claro, pero sí. bueno, la torpeza llega a estos niveles. Sí. La última preguntita. ¿Torpeza te parece a vos torpeza? Y yo creo que es un atrevimiento. Yo creo que no, un... no querría no, usar o sea, palabras más curro, fuertes. curro que da la última preguntita, sí. ¿es prolongado el tratamiento? No, no, no, por supuesto, desde tiene luego que ser que ya. No, claro. desde luego que no, porque no anda con vueltas, dice la reprogramación no, no, no, no. de la memoria. Es gratis. No, no, desde la primera consulta ya accede, Ajá. el consultante claro. ya accede a la causa del problema. O sea, en la primera sí. consulta, el consultante ya accedió la causa del problema claro. y ya se procede a cambiar y a reprogramar la memoria uh -huh. celular de ese disco claro. rígido o duro que uh -huh. es, para esta práctica de terapia alternativa es la subjetividad. Eso, o sea, dejemos, para, pero podemos dejar la subjetividad en el servicio técnico y nos vamos a casa. ¿Y creo que sí? Eh, como hacemos con la CPU, la dejamos ahí y la arreglan, venite mañana. Venís vacío, porque claro. a tu casa vacío. Y al día siguiente te reprogramaron todo y te lo vuelven a colocar. Ajá. Digo, esto y la robótica y la ciencia ficción es claro. más o menos lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, hasta es acá. Tal no, no le ¿Eh? dediquemos más minutos a lo que se llama limpieza y uh -huh. reprogramación de la memoria celular. Bien. Un atrevimiento y una torpeza de aquellos sí. que la practican y de los consultantes que la usan. Bien, no se vayan, nos queda una hora más. Gracias, Mirta Pinto, que estás dando vueltas por ahí, en el éter en el Ester. Eh, seguimos en Más vale tarde, después entramos con Mónica Weiner y un mensaje que nos dejó. Ya venimos.